Ecos del pasado Y atención porque hoy nos vamos a uno de los lugares más fascinantes, mágicos y misteriosos del mundo Se encuentra en Europa, es la República Checa Pronto sabremos y daremos eh, todos los datos, allí se puede viajar, pero es que allí hay muchísimos casos y vamos a comentar a, a alguno aquí, en Ecos, en del pasado con Laura Falcó Lara, hay muchísimos eh, casos en de fantasmas, en de apariciones, ya saludamos a, a la presidenta de Prisma Publicaciones, a Laura Falcó, muy buenas a Laura. Buenas noches, Bruno. La República Checa, un lugar verdaderamente fascinante, mágico y misterioso, ¿no? <risa> y muy bonito, además. Ah, y además Mira, hermosísimo, claro. Sí. Mira, por ejemplo, hay un lugar que a mí me fascina, que es eh, San Jorge de Lucova. Eh, es una iglesia que tiene una historia, a mí me sorprendió mucho escucharla. Una iglesia que se construyó en 1352, pero en 1968 hubo una catástrofe, que es que durante un funeral... ...parte del techo se vino abajo matando a gran parte de la gente... ...que estaba asistiendo al funeral, o sea, más tétrico imposible. El caso es que la iglesia fue prácticamente abandonada... ...pero en 2014, un estudiante de arte, exactamente un chico llamado Jakub Hadraba... ...decidió convertir la iglesia en su tesis. ¿Y cuál fue, cuál fue el resultado? Pues verás, en esos momentos la iglesia además de estar más o menos restaurada... Tiene las figuras fantasmales, que son esculturas, pero que parecen fantasmas cubiertos con sábanas petrificadas eh, de varios fantasmas. Empezó por ser nueve fantasmas, de hecho se llama la Iglesia de los Nueve Fantasmas actualmente, aunque ahora hay bastantes más. De hecho se ha vuelto a abrir al público, se puede visitar, incluso se realizan misas ...y te puedes entrar al lado de un fantasma, imagínate qué rollito... ...pero fíjate, hay historias apasionantes en República Checa... ...hay una que habla de eh, Novoemesto, en Moravia... ...y es que, ¿de qué va la historia?... ...pues que un día, por lo visto, el cura de la pequeña ciudad de, no de Mesto ...estaba paseando por la orilla del estanque municipal... ...y de pronto vio un sendero, eh, vio por el sendero... ...que bajaba un, ra un barril como lleno, lleno, en fuego, o sea, completamente ardiendo... ...que rodaba en su dirección, el hombre sorprendido se lo quedó mirando... ...y de repente vio como que del barril salía una voz... que de decía lo siguiente, más lúpulo, más malta, más lúpulo, más malta. Imagínate la cara del sacerdote, o sea, vamos, eh, se encuentra con un barril que está en llamas y que encima mmm, va gritando, una cosa surrealista, ¿no? Pero el cura, el caso es que llegó a la siguiente conclusión, y es que probablemente esto era una especie como de advertencia fantasmal que se quejaba de la pésima calidad de la cerveza local o sea yo creo que la deducción también tiene tela el caso es que el sacerdote ni corto ni perezoso se dirige a la mañana siguiente a la cervecería y regaña al maltero y le dice que si el barril de fuego sigue quejándose cada que persona con la cual se tope pronto eh, no, no, no va a querer comprar más cerveza con lo cual eh, le, le insta a que mejore la calidad de la misma la leyenda dice que eh, el pobre maltero se avergonzó y desde entonces eh, la cerveza de esta localidad es exquisita, bueno, habrá que ir a probarla de verdad eh, que es una historia fantástica, fascinante tiene su comienzo en ese tema y luego, bueno, pues eh, se han comentado cosas, aquí hemos eh, dicho algunas pero esta se encuentra en Moravia bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es un tema fascinante y forma parte de la cultura popular, los fex ¿qué son? Bueno, a mí también es un tema que me ha me, me, me inquietado bastante los personajes estos. Esto se encuentra en Bohemia, pero también en, en Moravia. El caso es que por lo visto tienen un parecido a los zombies. Al, es algo del estilo. Su nombre deriva de la palabra alemana Fes y significa firme y resistente. Las características de estos seres es que son invulnerables. No les hace daño nada. Ni una bala, ni un sable, ni nada. La leyenda tiene origen, probablemente, en los conflictos bélicos de la guerra de los 30 años en el, en el siglo XVII. Dicen... Eh, que estos seres extraños, por ejemplo, explican un caso de uno que apareció en la comarca de Rocacani, en la, en cerca de Pilsen. Dicen que al principio nadie sospechó, porque apareció vestido como de un veterano militar, un tanto demacrado, pero bueno, hasta ahí era razonable, que se dedicaba a la caza furtiva. El caso es que depredó de tal forma la dehesa local que el guardabosques le llamó la atención y decidió que había que capturarlo. El caso es que el fantasma eh, que se siente perseguido amenaza al guardabosques y le dice que si continúa Siguiendo lo va a pagar caro. El guardabosques, vamos, le entra por una oreja y le sale por la otra la historia, con lo cual eh, no, de, no no para en su intento hasta que lo pilla dormido y, eh, y en principio lo, lo, lo coge para llevarlo al patíbulo. ¿Qué ocurre? Que, que intentaron ahorcarlo, pero dos intentos fueron fallidos. Solamente el tercer intento, cuando le quitó al reo un cordón que llevaba colgado del cuello con una bolita mágica de vidrio, el verdugo pudo ahorcarlo. Sin embargo, el guardabosques empezó a jacarse de que había conseguido acabar con un fest. El caso es que uno de los jornaleros le advirtió que son más peligrosos muertos que vivos. Él se rió de, de semejante tontería, no creía la leyenda, pero eh, desgraciadamente para su desdicha, a la mañana siguiente apareció el cadáver de guardabosques eh, muerto eh, y el fantasma, por visto, había cumplido su amenaza. Así que ojo con los cés que andan por ahí. Eso que el guardabosques se decía, habladurías cuando lo hicieron aquello, bueno, no, el fantasma cumplió su amenaza, eh o el fex eh, <risas> que forman parte, como decimos, de la cultura popular, y si se parecen a algo... Lo podemos entender como los zombies ¿eh? pero eh tiene una tradición de bueno es que hay muchísimas tradiciones allí en la República Muchas. Checa de ese estilo es ¿no? un lugar, yo creo que es un lugar de los más eh, llenos precisamente de esa especie de cultura de la calle de de esa especie de leyendas urbanas no y, y además es que son historias algunas de ellas preciosas, por ejemplo la de la mano blanca o negra según Exacto. según el momento. Uh -huh. Dicen las leyendas que en el bosque de meseta de eh, Checo Morava se aparecía una especie de faroles siniestros sostenidos por una mano blanca o negra, sin cuerpo, evidentemente. Decían que si esa mano llegaba a pillar a alguna persona en el lugar solitario, le solía dejar en la espalda unas quemaduras bastante feas, la verdad. Imagínate el susto que te pegas si te aparecía en un fantasma, sino una mano sola con un farol. O sea, vamos. <risa> Increíble. <risa> Casi nada, ¿no? Casi nada. <risas> Madre mía, es que hay muchísimos eh, eh, lugares en los que existen estas eh, tradiciones, tanto de la mano blanca como de la mano negra. Son de en diversas eh, versiones. Y diversas eh, culturas, además. Y sí. Diversas culturas. Una de ellas, una de estas historias se encuentra en el castillo de Scala. Efectivamente, en el castillo de Escala comentan eh, que un hombre había sido destinado a servir de escolta a una doncella, en ese castillo precisamente, en, en Bohemia Occidental, y se enamora de la muchacha. Pero esta no le hace ni caso porque además tenía novio. El caso es que eh, la escolta pues, se emborrachaba para, para llorar las penas. Un día eh, estaba totalmente borracho y la estrechó los brazos y dijo que no la iba a soltar por nada del mundo. Cuando la chica logró escapar, el borracho fue encerrado y el dueño del, castigo, del castillo ordenó, Eh, que al día siguiente pues fuese azotado y castigado por lo que había hecho. Los esbirros fueron a la mañana siguiente a buscarlo, pero no había ni rastro del hombre. Por lo visto, el espíritu tutelar del castillo lo había arrastrado al subterráneo más profundo y allí pronunció una condena y dijo lo siguiente, «Como castigo tendrás que beber durante todo el año cerveza de los barriles que ves alrededor». Más de uno estaría contento con sí, el castigo sí. este. «Pero solo podrás salir un día en vísperas de miércoles de ceniza». ...fuera de lo que es el castillo... ...dicen que desde entonces... ...este hombre convertido en fantasma ronda una vez al año por las ruinas del castillo de escala, con un jarro en la mano y vocifera los cuatro vientos, aquí hay cerveza cerveza, cerveza, o sea, imagínate vamos, yo creo que más de uno con una copa de más igual se apunta al festival sin darse cuenta que es un fantasma, pero bueno, esos son riesgos que corres cuando vas con una copa de más ¿no? Otro personaje de estos de leyenda y así, cerramos el apartado leyenda si nos vamos ya más a hablar de fantasmas que es el brazda, el brazda era un cazador furtivo por lo visto que había en la zona dicen que un día se le ocurrió derribar al único animal que se consideraba sagrado, único y además había muy pocos, que era un ciervo blanco era precisamente el orgullo de los bosques del conde de Dietrich. El hidalgo eh, decía que además era un animal milagroso y por tanto eh, decía que si alguien lo mataba no podría escapar de las fuerzas sobrenaturales. El caso es que el cazador hizo oídos sordos y se lo cargó eh, ¿Qué ocurrió? Pues bueno eh, de repente eh, el cazador empieza a ver una voz que le susurra que le dice que no va a escapar de, del castigo que acontece tras matar a ciervo blanco, pero él se jacta y empieza a decir que quién iba a castigar a él que se iba a castigarle Dios, y mira al cielo riéndose a carcajada limpia el caso es que sobre el cazador cae una gota de sangre y después otra y otra y otra y seguido, el hombre desaparece y en el claro eh, surge, provisto según la leyenda un farol que irradia luz de color de sangre el guardabosques que había visto al cazador corrió veloz al claro al, para capturar al hombre que había matado al ciervo blanco sin embargo, al llegar se detuvo espantado, ese color de sangre, ese resplandor que salía del, del claro del bosque, realmente le impactó. El guardabosques huyó aterrorizado y pensó que ya volvería al día siguiente, si acaso, a recoger lo que quedara de aquel hombre, o la escopeta o lo que fuera. Pero al día siguiente no quedaba nada, ni del hombre ni del ciervo. Dicen que ese enigmático farol sigue iluminándose claro, con una siniestra luz color sangre. Y la belleza entre las bellezas, Praga. Efectivamente, yo creo que es el lugar uno de los lugares más bonitos que existen en Europa, un lugar único desde el puente San Carlos hasta el famoso reloj, es todo un centro de la ciudad medieval precioso realmente y con muchas muchas muchas historias de fantasmas y también leyendas, sobre todo la que habla del fantasma sin cabeza un fantasma que probablemente según cuenta la leyenda eh, circula por la ciudad vieja de hecho el puente que el puente famoso el puente de San Carlos conecta la ciudad vieja con Malastrana dicen que en Malastrana en la calle Liliboa es donde cada noche se aparece ese jinete sin cabeza montado en un elegante y precioso caballo blanco dicen que ese jinete va vestido con un manto blanco y con una cruz roja, símbolo de los templarios del convento de Santa Ana, al parecer al hombre le cortaron la cabeza y antes de morir la religión cristiana motivo suficiente para ser maldecido a no abandonar nunca jamás el mundo de los vivos y pasear cada noche por las estrechas calles de la ciudad sujetando la cabeza a la mano, o sabemos poéticos. Desde desde luego que sí, es más poética Praga, eh, que, que esta historia, eh. Totalmente, pero hay más, eh, no te es creas, que hay muchísimas tenemos historias en Praga, historias. eh por ejemplo, hay otra leyenda preciosa eh, que es de las más famosas de la ciudad que es la de las 27 cruces blancas si nos fijamos bien en la plaza de la ciudad vieja, hay unas baldosas con 27 cruces blancas pintadas y no es casual, esto nos recuerda lo que aconteció el 21 de junio de 1621 momento en el que se ejecutó en ese lugar a un grupo de nobles checos por estar vinculados a la rebelión de la nobleza durante el reinado de Fernando II en aquella época la tradición se pagaba con la muerte así pues, les cortaron las cabezas Todos ellos, colocando doce de esas cabezas en cestas de hierro frente a la torre del puente de la ciudad vieja. Cuenta la leyenda que cada año, el 21 de junio, lástima que no vayamos en esa fecha, los espíritus de los 27 ejecutados se aparecen frente al reloj de la ciudad vieja. Así que ya ves, ese reloj además tiene más historias. Jolines, es que los eh, relojes se eh, parecen puertas a más allá y en este caso eh, más eh, en concreto el reloj astronómico, ¿no? Efectivamente. Cuenta la historia que su constructor, el maestro Janus, era el único que conocía ese mecanismo. Un mecanismo complicado. Pensemos que es un reloj que tiene tres sistemas distintos dentro. No solamente calcula la hora, sino que es capaz de calcular la órbita del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Algo asombroso para el siglo XV. Eh, cuando los consejeros se enteraron de que Janus podía estar trabajando en otro reloj, pensaron que, ostras, que imagínate, si eso ocurría, podría quizás dejar de ser tan famosa Praga por su reloj que se había otro igual en algún punto, ¿qué hicieron? Pues no se les ocurre otra idea que dejar al pobre hombre ciego. Según la leyenda, Janus, cuando ya envejeció, justo antes de morir, pidió como última voluntad acercarse al reloj por última vez. Se le fue concedido, lógicamente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues metió el brazo en su interior y rompió el mecanismo. Cuenta la leyenda que en ese momento cayó muerto pero que los habitantes de Praga tardaron casi 500 años en poder arreglarlo. O sea que se tomó la venganza por su mano, digámoslo así. Bueno, y en Praga la historia conocidísima en todo el mundo es un clásico del mundo del misterio, el golem el golem es otro de los personajes espeluznantes de figuras que existen en Praga, esta criatura mítica judía se dice que fue creado por un rabino en el siglo XVI para defender la población judía eh, de los ataques antisemitas, el golem fue encontrado por un rabino eh, y lo fue se fue haciendo fuerte hasta que empezó a matar a los ciudadanos no judíos de Praga, dándose cuenta de esta realidad el rabino puso al golem en un ataúd grande de barro para proteger la ciudad pero si alguna vez lo necesitan de nuevo, dicen que el ataúd todavía existe en el templo más antiguo del barrio judío y por último que no menos importante hablaremos de otro personaje también increíble que es exactamente una dama en este caso, una dama fantasma de la nieve la llaman es la Snezizaba En este caso dicen que es una mujer que solo aparece cuando la ciudad está nevada. Es una especie de, monca, de monja vestida de blanco que toca las campanas de la torre de la catedral de Tim. El caso es que eh, en el barrio judío no solamente se habla de golem, se hablan de muchos otros espect espectros, como por ejemplo el de la bailarina judía o de la judía estranguladora. Es un barrio que está a todas horas atestado de turistas, pero también de fantasmas. Así que ojito cuando pasemos por él, que ninguno se nos despiste. Desde luego que... Cuántas historias, eh? y la gente las puede conocer además. Y porque os las eh, vais a mostrar a la gente que vaya, las vais a enseñar, vais a contar esa historia y ...muchas de estas historias... ...es un lugar fascinante... ...y es un viaje fascinante... ...al que invitamos a todos los oyentes... ...bueno, nuestros viajes son diferentes... ...nuestros viajes no únicamente... ...solemos decir que no son únicamente viajes... ...son experiencias, ¿por qué? ...porque incluyen muchas cosas... ...que un viaje tradicional no incluye... ...aparte de esa, esa historia alternativa... ...que los viajes tradicionales normalmente no explican... Eh, ...son viajes que también... Eh, ...pues eh, la gente disfruta... ...pues por las noches, por ejemplo... ...solemos hacer charlas de varios temas de misterio... ...durante, durante el viaje... Pues, O sea, algún lugar donde nos dejan experimentar, a veces nos llevamos maquinaria de, esta, de investigación paranormal para hacer pruebas y ver realmente si las leyendas que cuestan son ciertas o no. Eh, son viajes diferentes. En este caso del, eh, nos iremos del 24 al 31 de agosto con Lorenza Fernández Bueno y con con un grupo pues, de aquellos que nos quieran acompañar, que les apetezca conocer República Checa, Bratislava y lugares increíbles. Fíjate que ya hay uno de los lugares que todavía no he estado, conozco muy bien la historia, pero que tengo unas ganas locas de ir, que por ejemplo es el osario de Bruno eh, Oraski, un lugar que cuyo interior está totalmente repleto de las paredes forjadas de huesos de personas que en su momento murieron. O sea, hay lugares únicos que vale la pena ver. O por ejemplo, el famoso el castillo de la Condesa Sangrienta, esa mujer que mató cerca de 600 muchachas jóvenes porque decía que bañarse en su sangre, rejuvenecía. El Una castillo de Elizabeth de Bázar que vos y... he comentado en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, no, no. Hay lugares increíbles. Yo creo que es uno de los países... Bueno, el castillo de Nosferatum también, uh -huh. por ejemplo, visitaremos. Yo creo que es uno de aquellos viajes que para quien no haya estado vale la pena. Y para quien no haya estado en algún trozo igual también vale la pena porque hay lugares que seguro que no habrá visto. En rutasmisterio.es está toda la información. Efectivamente, en Rutas Misterio punto es pueden encontrar tanto el viaje como la salida ovni que organizamos el 6 de julio. Una salida que en paralelo eh, será en Madrid y en Barcelona, y que en el caso de Madrid a la sierra, con cena, charlas, telescopio para ver las estrellas. En el caso de Barcelona iremos con Josep Guijarro y Alfonso Trinidad, y en el caso de Madrid con Miguel Pedrero y Juan, jo y Juan José Sánchez Oro. Eh, cuatro grandes espadas, grandes conocedores de historias de ovnis, de historias de, de los astros... Que que seguro hará las delicias de aquellos que quieran acompañarnos, así que ya sabéis, rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es está toda la información. La gente puede encontrar información sobre ese viaje a la República Checa, sobre esas noches de los ovnis en Madrid, en Barcelona y también tenemos hay que citarlo porque se está inaugurando, hay muchas cosas y va a haber muchas cosas en una página web relacionada con estos temas, con estos misterios. Llamada, además, nunca mejor dicho, Espacio Misterio. Efectivamente, inauguramos una nueva web, una web mucho más rica en contenidos, la web que corresponde a la revista Año Cero Enigmas, y que a partir de muy poquito tiempo empezará a tener contenidos extras. Podréis encontrar ahí pues desde los podcasts de Ecos del pasado, de toda la historia de Ecos del pasado, que con permiso evidentemente de Onda Cero pues, intentaremos que estén ahí, pero también encontraremos pues grabaciones que hemos hecho en viajes, grabaciones que Lorenzo ha realizado en muchos programas que, que hizo con d -Max y que nunca se han emitido, grabaciones de todos los participantes dentro de lo que es el equipo Enigmas Año Cero cosas que en algunos casos os sorprenderán y en otros quizás las conozcáis pero otras muchas no así que ya sabéis Espacio Misterio Espacio Misterio ahí está toda la información eh, todos esos eh, datos vamos a contarlo aquí durante todo el verano y vamos a contar eh, este viaje más hay cosas sobre este viaje a este auténtico centro de leyendas eh, de misterio de fantasmas como es en la revolución pública chica y nos lo contará ya la semana que viene más de cosas todavía Laura Falcolara Laura nos escuchamos en siete días efectivamente buenas noches a todos